Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto. Fuera del radar. Polizona FM Estás escuchando Estación Aeropuerto, Fuera del Radar. Hola, les habla Pablo Dintrans, periodista chileno, y estoy muy contento de eh, hoy comenzar eh, el primer vuelo de Estación Aeropuerto, Fuera del Radar, en Polizona FM, para Islas Baleares, en el corazón latinoamericano del Mediterráneo, así que feliz de poder contactarme con ustedes y viajar por la música afromundial. Así que saludos totales para Mallorca, Cabrera, Menorca, Ibiza y Formentera. Así que este es el primer capítulo de Estación Aeropuerto donde vamos a ir viajando en el tiempo y en el espacio y desde Islas Baleares vamos a viajar a la isla de Cuba, específicamente a de las Lajas donde Nace Bartolomé Gundo Moré Una figura emblemática de la música cubana Que desde muy pequeño él asistía a los cabildos congos Que eran sociedades eh, monoraciales En la cual preservaban los cantos y la espiritualidad de la cultura Bantu Es ahí donde él se forma en cuanto a este canto que realmente traspasa fronteras en el año 1945 viaja a México junto al conjunto Matamoros y se produce un encuentro mágico junto al rey del mambo, el señor Damaso Pérez Prado es ahí donde encuentra este cantante fenomenal, pero lo primero que le dice Damaso Pérez Prado a Gundo Moré es que se cambiara el nombre, Bartolomé en eh, México se le llamaba Los Burros, así que no era un muy buen elemento de marketing eh, llamarse así, así que lo bautizan Benny Moré. Y Benny por eh, un homenaje a una de las figuras más importantes de las Big band americanas, Benny Goodman. Así que hoy vamos a conectarnos con las raíces, con ese canto ancestral que nos viene de África para ir prendiendo el primer vuelo de Estación Aeropuerto Fuera del Radar en Polizona FM. Partimos con Bábarabatiri. Estás escuchando Estación Aeropuerto Fuera del Radar. Polisona FM Mambu, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri. Baba batiri koi, baba e pati, baba batiri koi, e mami, e pati, baba batiri koi, e mami, mama de, mama zona FM Continuamos a la velocidad del sonido con Estación Aeropuerto en el primer vuelo por Polizona FM para Islas Baleares así que nos llena de dicha este primer capítulo para poder ir eh, dando a conocer lo que es Estación Aeropuerto programa que se transmite hace 20 años en Chile y que busca justamente el viaje. El viaje a través del tiempo, el viaje también a través del espacio. Vamos a explorar ritmos, sonoridades que eh, eleven el espíritu y que nos permitan conectarnos eh, con artistas de lujo. Y como estamos llegando al corazón del Mediterráneo y a España, eh, vamos a, a ir eh, conociendo eh, un tema que nos identifica que vendría a ser parte de la banda sonora de Estación Aeropuerto, que es Volando Voy, una composición del catalán Kiko Veneno, que realmente revolucionó el sentido del flamenco con un cantante de lujo. Al igual como nos admiramos con Benny el bárbaro del ritmo, hoy vamos a conectar también con Camarón de la Isla, una figura eh, total que con su canto, con su carisma, eh, permitió grabar estas joyas musicales. El disco Leyenda del Tiempo es donde viene Volando Voy, un disco que hace honor a Federico García Lorca, un gran defensor del flamenco. Y lo interesante es que Camarón de la Isla revolucionó el flamenco al incorporar eh, guitarra eléctrica eh, y una sonoridad diferente a lo que decía la vieja escuela, Y es por eso que nosotros eh, conectamos con este Volando Voy, porque con Estación Aeropuerto viajamos a través de la escucha. Así como en portugués existe el viaje, uno puede viajar a través de oír una melodía y esto nos transforma, nos traslada y por supuesto nos motiva a seguir avanzando en este fascinante mundo de la música afromundial. Así que esa es la invitación y quiero agradecerles la escucha en este primer programa de Estación Aeropuerto en Polizona FM. Así que nos vamos con el magnífico camarón de la isla con el tema Volando Voy. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Me entretengo por el camino, solo me entretengo. Me enamora la vida, cada vez más. Me enamora la vida, cada vez Si no frío, buco Camino, solo entretengo. <música> que la merece, que la flau de la noche, va a la merece y vola, volando, vola, volando hoy volando vengo, vengo, vola, volando hoy volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo.